Ahora Buen día. el espejo Buen día Carol, Buen día Amalia Buen día, Buen día chicos. chicos, ¿cómo andan? Y acá andamos, acá? después de un feriado, <risa> no, no, no es feriado. Yo pensé que era sábado ayer, ¿sí? ¿no? hoy me, me costó, me costó arrancar <risa> Hoy fuiste buena que sí. Bueno, chicos, estamos con noticias interesantes para el día de hoy. Hoy empezó el invierno, ¿no? Sí. Sí, sí. Igual supuestamente empieza el 23, pero pues, bueno. bueno. Porque el sol dona toda la vuelta, pero quiero el 21. No sé por qué. No, bueno, sí. sé. Yo espero que llegue <risa> la primavera y el verano. ¿no? Que esto se hoy termine. es el cumpleaños de Nico, de Nico Python. Me mandamos un saludo. Ah, de ah, Pytons, bueno, un besito le mandamos. Eso. me acuerdo siempre. porque. ¿Cuántos cumplen ya? Y de cumplir 24. Están todos viejos. ¿eh? <risa> bueno, Luigi, si quieres, eh, vamos con unos temitas y después empezamos con algunas noticias. Dale, dale. Vamos con La Renga. Dale. El ojo de, de Luliacán. <coughs> Su razón de ser, se sabe que el que carga con piedras, difícil que se pueda mover, hasta rondar los caminos de tierra, son lo mejor que tendrán, cada cual pisa como quiero. Yo vuelve a empezar. Quisieras ver mejor sin tuave, la tormenta me quiero cruzar. Quisieras ver el sol mañana, pero esa sombra sí hay detrás, echa bola los caminos del viento, son lo mejor que tendrás. Alle tus alas, precis intento, pero Por más que quieras Difícil es llegar No existe ciencia Mucho puede pesar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 seguimos acá en Radio Comunitaria con Todo. Como decía recién el spot que hizo nuestro amigo Fede, te puedes acercar a la radio eh, presentando tu propuesta de programa radial en la calle 10 entre 147 y 148, número 4798, o puedes mandar un email a radiocontodo.com. Eh, si no tenés, te puedes comunicar al 3750-2211. ¿Qué te va a atender Luigi con su voz sensual? <risa> eh... Bueno, empezamos con las noticias de hoy. Dale. Continúa el operativo para restablecer el servicio de combustible y gas. El Gobierno Nacional continúa desplegando un operativo para restablecer el servicio de combustible y gas a través de una mesa de trabajo integrada por funcionarios de los Ministerios de Seguridad, Defensa y Planificación, Oficiales superiores de Gendarmería Nacional y representantes del IPF. Mientras tanto, según se indicó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que anticipó anoche su regreso al país, dispuso poner en marcha todos los mecanismos del Estado para garantizar el abastecimiento de gas y combustible. El gobierno impondrá al gremio de camioneros una multa de 4 millones de pesos. El Ministro de Trabajo anunció hoy que el gobierno impondrá al gremio de camioneros una multa de 4 millones de pesos por el no acatamiento de la ley porque creemos que la, que la ley es igual para todos el titular de la cartera laboral al hablar por Radio La Red indicó que los que se fueron de la mesa de la negociación es el sindicato de camioneros tendremos una reunión el viernes pero si ellos no deponen su actitud no voy a recibir a ningún Después, gremio que ataque el no acatamiento de la, la ley. ley porque creemos que la, que la ley es igual para todos Tras sindical la mayoría de las organizaciones sindicales ya cerraron sus acuerdos, confirmó que la multa al gremio de 4 millones de pesos. Estas sanciones también se han implicado a otras empresas por eh, a otras empresas cuando no cumplen la ley. Bueno, está picantito el asunto con los camioneros, ¿no? Digi? ¿Qué que mete, eh? Sí, la verdad que <risa> nada mañana... más que ando en bici, si no. <risa> para el auto no tengo no, igual eso también tiene que ver un poco por ejemplo no lo que decíamos por ejemplo la semana pasada cuando hicieron paro los camiones de caudales y enseguida empezaron a decir que se iba a terminar la plata en los cajeros y yo fui el sábado al cajero y había plata o bueno. sea también eso queda también un poco en los medios y en lo que uno porque uno dice uh, bueno hay paro de esto y ya enseguida todos van Y sí, pero eso también eh, ocasiona, por ejemplo, eh, ayer estaba escuchando que por lo menos decía que, que se estaba acabando el combustible, el combustible, que la atención del servicio Mentira, quedaba poco. Y toda la gente iba claro. a, a cagar combustible porque pensaba por que después no, no iba a haber. Y se ya llenaba de usaba, cola. Pero, y vos, bueno, la reserva de combustible, tenés si no funcionan los camiones, tenés para... para para cuatro o cinco días, ah, no sé si cuatro o cinco días, pero para uno día tenés. Sí. Pero si no me comisión, te están diciendo? Así, que No así va a no, haber también. Que, que la gente aproveche. Uno eh, no cambia todos los días. Sí, no, no cambia no. todos los no. días. Lo que sí no sé es cómo se manejan con los hospitales y eso. ¿Eh? Los hospitales y eso, cómo se manejan también. Tienen, tienen ellos tienen sus reservas o, por ejemplo, los medios de transporte, por ejemplo. Eh, los colectivos, las empresas, que bueno, ellos tienen su, sus reservas y, y a, eso no, a eso no afecta nada. Sí, bueno, por eso mismo creo que en las localidades que estaban afectadas, no me acuerdo si era Guamini, la otra no me acuerdo cómo se llama, 13 arroyo me parece, que ahí sí, el hospital y un asilo de ancianos no tenían combustible. Tenía Y viste que ahí muchas veces en el interior se manejan con los grupos electrógenos, necesitan combustible. Sí. Y, y por eso ayer habían sacado lo, los lo camiones, la agenda mería para llevar a esos lugares críticos. Porque en realidad eso es un sí. es el trabajo que tienen que hacer los choferes que están con el carnet, que con, porque están con la carga eh, peligrosa de combustible y lo tienen que hacer el camionero. Eh, igual hay que ver es, es muy complejo el tema sí, de los camioneros eh, sí. porque bueno es una lucha legítima eh, sí, no del impuesto a sí. de la ganancia ¿Quién, sí. quién no está a favor eh, de que la saquen el impuesto a la ganancia porque sí, igual el es, trabajo que, no es un de ganancia acá, pero... acá hay un poco no un poco tendrá que repartirse un poco la, la la torta porque también el gobierno también hace rato que se viene pidiendo eso y, eh, y también por por ejemplo el salario familiar Mm. nosotros no nos cobramos el salario familiar. no creo que es a partir de ya cuando alguien tiene un aumento de más de cuatro mil no, supuestamente pesos, cuando, no vos cuando vos cobras a partir de cinco mil pesos te lo sacan al sí. salario familiar sí. no, menos cuatro mil cuatrocientos bueno, Juan co no cobra más de dos mil quinientos no sacan el salario familiar no lo saca no saca el salario, nosotros por ejemplo cobramos a, en estos días suponete el salario y nosotros desde febrero del año pasado que no, no cobramos el salario de Martín mm pero ustedes si camioneros tienes ganando 2.500 no, no pero nosotros sindicato? ganamos pero nosotros ellos eh, por ejemplo ellos trabajan por quincena ah. por los días que meten por ejemplo Juan trabaja en una agencia mm. todavía no es efectivo ah, sí. y a ellos les juega ah, por ejemplo a ellos les juega un montón en contra todas esas cosas sí sí, sí pero hay que ver sí. de un lado y de otro no, o... de, de un lado y del otro también del un otro. poco ¿También de, de, los de los camioneros tanta extorsión no Digamos que no es bueno para el país. Digamos, como Igual, que se puede hacer de otra forma, las paitas están abiertas. Y lo que gobierno. es que Te para el, el mundo, te para no solo el país, te para todo. Se y sí, mucho. camionero es algo que ya en los 90 ya tenía mucha fuerza, ¿no? Porque sí. a partir de que los ferrocarriles eh, se privatizaron y las redes ferroviarias eh, se desarmaron. Eh, eh, antes todo el transporte Todas las cargas de combustible, de alimentos perecedero, iban siempre en los trenes de carga. Eso en el, ya del gobierno peronista de 1946, que los trenes de eran del Estado, la mayoría de, de transporte sí, de sí. combustible se hacía con los trenes de carga. Los camiones se cargaban de, bueno, de descargar y mandar de una localidad a otra. Pero digamos que la, lo que tenía mayor. Eh, peso era el tren hay que sí. ver si en un futuro vuelven sí. los trenes de carga igual <risa> es que... un poco es, hay que mejorar los trenes de carga y... no directamente eh, eh, eh, tren de carga casi no hay no no hay Creo, de carga. No, la línea ferroviaria ya está desarmada en los 90 y digamos sí se han recuperado caído. un poco acá pero falta un montón recuperar los los trenes mejorar el, el servicio sí igual creo que hay otra forma de digamos capaz ah, sí, eh, por... el la lucha es, bah, es igual es yo legítima, tam también legítima pero no, sí, no no los lo, lo medios sí, en lo no. que lo hacen no, no, no por parece. ejemplo también un poco ayer lo que veía por ejemplo ayer cuando hicieron el paro si no le hubieran dado tanta bolilla o los por ejemplo los funcionarios diputados no hubieran salido a hablar tanto O no hubieran mandado gendarmería, capaz que no habría tanto problema. ¿Me entendés? Como que tendrían que haber sido un poco más flexibles y de los dos lados. Sí, como que... Como no que sé. Pusieron... Creo que a Tamás estaba todo bien, bueno, paro, pero ayer no sé. Habló vudú y... Sí, vudú Te digo la verdad, tener que... Ver bueno, ¿y se espera cosa. una movilización para mañana viernes? Sí, sí con los camiones 13 de mayo. De de mayo. Y todavía hace bien. falta el discurso de la presidenta. Sí, sí. Todavía falta. Bueno, eh, damos, pasamos a pasar unos par de datos corroquiales del Centro Cultural de la Juventud. Están todos invitados a participar de las siguientes actividades. Eh, taller de artes virzua, vi, virzua, visuales, no sé por qué mea. le pongo la R, <risas> para adolescentes. Eh, lunes de 18 a 20 horas eh, por, eh, con la tallerista Adriana Toledo. Después sigue guitarra los martes a partir de las 16 horas. El tallerista Augusto Campos sale Tuti. Eh, taller de fotografía jueves 18 horas. Tallerista Antonella. Después está apoyo escolar jueves de 16 a 18 horas. Y viernes de 9 a 11. Talleristas Catalina y Yamila. Después, bueno, sigue eh, taller de porcelana fría viernes 17.30. Taller de inglés, de sábado 16 a 18 horas, talleristas Laura y Anaí. Después, bueno, sigue taller de Murga, domingo 17 horas, la tallerista Gabriela Toledo. Todos estos cursos se dan en la 144A entre 22 y 23, número 2222, Verazategui, Centro Cultural de la Juventud. También tenés el Facebook, que es CCJ Verazategui, O el mail Centro Cultural de la Juventud, Acércate y disfrutá de todos estos talleres gratuitos. Bueno, Luigi, vamos con algunos temas y después seguimos con las noticias. ¿Te parece? Vamos, vamos con la patilla de abuelo. Dale. esperando mal y todo el mundo lo nota tu pulso está el tempo lento de un cuentagotas estás apelando mal se sumando falacias y a tu cliente le facilita la desgracia cuantas leyes de marfí te siguen por doquier y ahora soñas con brujerías, gatos negros que te quieren morder, son los oportunistas de la desesperanza. No tiene ikke Estás afinando mal No aguanta más la garganta Te sådan. la er Y no sale bien el sådan. Arquitecto Con un grandísimo disco duro No sale un puto laburo O bueno, nadie es perfecto Vas por la vida Con vaso de agua E incienso salvador Controla tu vida Una bola de cristal Pero igual Te hace sentir mejor Solo oportunistas de la desesperanza mientras maneras menos les alcanza y juegan con un juego que han Se venligdag! Bye. <laughs>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 Último acto, tercera temporada. Buen tema, Luigi. Seguimos acá en Radio Con Todo. Eh, decime, Luigi, qué días está Último Acto. Están los martes a la 9 de la noche. Tercera temporada de Último Acto. En la tercera temporada. Con Martín Vivas y Mario Alessandrini y Lautardo Venturini. Y Luigi. <ríe> Invitamos a todos a que escuchen ese muy buen programa. Eh, ¿Alguno de ustedes pasó por la Municipalidad de Berzategui estos días? ¿Por no. la nueva? No. Sí, por la, la vieja? No, no, no, la que está en la Mitre. Ahora dice que se ven los colores, de sí. símbolos patrios. Sí. ¿No lo sabías? ¿Sabías de sí? No, no sabía. Yo no sabía. recién lo leí. Lo leí de nuestro amigo Pato <risa> en Facebook. Dice, homenajean a la bandera en Berzategui. La Municipalidad de Berzategui, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, Invita a todos los vecinos a disfrutar de la proyección gigante de la bandera nacional. Desde el 19 de junio se puede apreciar sobre la fachada del edificio municipal una imagen con los colores del símbolo patrio, con el sol y el nombre de Berazategui, en conmemoración del fallecimiento del prócer creador Manuel Belgrano, el 20 de junio de 1820. La iluminación se llevó a cabo por medio de proyectores de inducción que fueron concedidos gratuitamente por la empresa local de Miguel Berín Mundo Ingeniería. La imagen podrá observarse hasta el domingo 24 de junio durante todas las noches en el edificio principal de la comuna. Así que habrá que pasar de noche, a ver. Mira está? vos, mira vos. ¿Y, ya? ¿Y, ¿Y el reloj sigue funcionando, ese reloj de bicentenario? Sí, sí, porque hace un rato pasé y decía la temperatura. Ah, de sí. ah, hablando de temperatura, a Ami, contanos sí. cómo estamos. Nosotros acá estamos re bien al lado de la estufita. Sí. pero afuera no eh, Bueno, ahora hace 11 grados Bueno, la mínima pronosticada para hoy era de 10 Y la máxima 16 Bueno, con... ¿No va el... a llover? No, por hoy no, no, no dice nada de lluvia La humedad 92% Ay, oh, Dios, mi pelo <ríe> Bueno, mañana va a no haber... yo te estoy mirando pensando qué decirme Eh, mañana va a ser, bueno, la mínima está pronosticada de 6 grados y de máxima 17 Y para el sábado mínima 7 grados y la máxima 18 Ay, va a estar un poquito lindo el sábado Sí, me muestra solcito, así que no, no Bueno, le mandamos saludos a todos los talleristas En especial a mi profe Anto La profe de fotografía que Hoy vamos a ir a Ranner a sacar fotos Mirá, mirá, qué bueno A la tarde, sí, sí, vamos a estar sacando fotos en Ranner Eh, bueno, ¿seguimos con algunas noticias? Dale. Dale Banderazo militante en el barrio Belgrano Cientos de personas se reunieron ayer en una plaza del barrio porteño del Belgrano para conmemorar el Día de la Bandera y repudiar los cacerolazos que se registraron en esa zona a principios de junio Parejas, chicos, abuelos, con sus nietos, enarbolaron banderas argentinas junto a los militantes de la Cámpora, Colina, el Frente Transversal, Palermo Acá, Belgrano acá y otras agrupaciones kirchneristas Una caravana de vehículos que había partido de Callao y Santa Fe llegó cerca de las 16:30 a la Plaza del Grano, donde varios artistas y músicos se presentaron sobre el escenario mientras algunas organizaciones repartían chocolate caliente y tortas fritas. Vine para que mi hijo vea que somos muchos los que queremos bancar el rumbo que América Latina eligió, porque de él es el futuro y el camino es este. Pablo de 31 años junto a su hijo Camilo de 4. Cristina, una de las jóvenes que repartía chocolate caliente, contó Somos de Belgrano acá, un grupo de vecinos que no estamos en ningún partido político y nos organizamos en defensa de este modelo nacional y popular. Esto lo hacemos todo pulmón, a costa nuestra. Y en un barrio como Belgrano, donde el macrismo tiene muchos votantes, se hace difícil. Pero aún así cada vez somos más. Y la mayoría de los que hoy nos acompañan son todos vecinos de esta comuna, seguro. Mira qué, bueno. qué bueno. Yo estaba mirando la, en el noticiero y estaba la bandera que cosieron. Yo vi por crónica. Crónica. cosario la viste? 20 es la sí, 5. sí, Es una, la grande, ¿no? sí, sí, una de sí. las más, más grandes, ¿no? Claro. Sí, es una de las más grandes del mundo. Cuando sí. la gente se organiza, se puede o hacer hace rato hace banderas también. largas. Eh. Se puede hacer banderas largas, <risa> largas y cualquier otra cosa también. Eh, hace rato igual que está esa bandera. Que sí, ven. ¿no? Es eh, eh, el 2006, me parece. Si sí, no sí, sí por ahí, por ahí. Bueno, fue un día patrio para recordar ayer. Sí, sí. Sí. Y a mí se me la máquina. Y que... lo, lo bueno es esto, cómo se ve también ahora, ¿no? Tanto, yo veo muchos más jóvenes eh, organizados en todas estas en las fechas patrias y en cualquier cosa que surge, como se ve la, el compromiso de los jóvenes, ¿no? O los mismos padres, eh, jóvenes que llevan a sus hijos... Sí, está muy bueno, la verdad, eso Sí, la verdad no que veía. es una época, vivimos una época en la que se está revalorizando los... Estamos a pura democracia Sí, igual yo por ejemplo, Revaliza lo que tuve en, eh. en un tiempo Historia. era, por ejemplo lo, las fechas patrias, ¿no? que mi hermano en un tiempo estaba en el ejército de ir, ¿no? Mm. Y que siempre, bueno el ejército va ellos se repartían chocolate caliente, torta frita, así, y demás cosas así, Sí, hay además Igual ahora no no las la, la, la fuerzas ya no salen tanto como antes. Y no, no. No, no ya, ya no le dan la misma importancia. O que capaz que yo tampoco. Te dan más, que... más importante el rol de la sociedad civil. Sí. ¿no? Se está metiendo más a fondo. Sí, ya no desfilan tanto los, no. <risa> los soldaditos. Los soldaditos. <risa> ¿Se te ac... ¿Sigue sí. tildada tu máquina? Sí. Bueno, no importa. Ya está nebu, está nebu. <risa> Te complica un poquito de leer desde las nubes. Eh, bueno Luigi, ¿querés que escuchamos, más... escuchamos un temita? Mientras que a Ami se le arregla la luz y puede leerlo... Eh, antes, ¿Qué ayer? <risa> ayer. Sí, ayer. Feriado. Sí, no. Ayer estuve todo el día paseando arriba en no, la me camioneta. la buena y tu compañía, Chinchu, estaba de guardia y tenía que ir a arreglar ascensores. Estuve y entré con él Y vi como se ¿Te quedaste encerrada en el ascensor con Chinchu? <risa> no. ¿Eh? Ah, no, no. pijina En la zona de máquinas pero sí. en Ah, el... con la, en la máquina ¿eh? ahí <risa> No Ah, Carole No, fuimos para Capital Ahí en Maipú a coto y... y nada, estoy, estuve arreglando ascensores Y yo estuve... Bueno, y después me fui a comer comida mexicana Porque ya volvimos y era tarde Y teníamos hambre y, fui... <risa> y fui a Quilmes y comí comida mexicana Tacos. Ah, ah, ¿fuiste? Ah, yo también fui al restaurante tal? ese una vez. Está bueno, viste. Eh, Menos saladito. <risa> saladita la comida y saladita el precio. ¿Vos pediste los tacos esos de los sí. cuatro gustos? Sí. Que carne, vos le ponés, pollo, carne, pollo. <risa> verduras verdura y calamar. Uh, sí. calamar, qué feo. Está rico, a mí, a mí, a mí me no, gusta, me gusta. Ay, a mí no. Va, es como muy fuerte. Con algo lo paso, pero solo. Es fuerte, es fuerte. Mucho... Igual estuvo bueno y la patada de liga te da mucho. Pues esas esas cuatro salsas que te traen sí, y aparte la salsa. el chingu pidió una sí, más sí. picante. Que era sí. una <risa> de, llor, de lloraban los ojos. Sí, y una vida ahí te cuesta un uh, una <risa> fortuna la <una> vida <bierra> ahí. <risa> estuvo estuvo bueno. estuvo bueno. Y, y bueno, nada, vos a mí. No, yo estuve bueno, en casa y después bueno, fui a lo de mis suegros como como siempre, como todos los fines de semana. Parecido no un pico. domingo más. Sí, sí. sí ¿no? No, no. Luigi, ah, hiciste? me maté estudiando vos? ahí en mi casa, boludo. <risa> Aprovechaste para estar... Sí. Está bien. Sí, ah, hasta que después... ¿Qué estás estudiando? ¿Eh? ¿Qué estás estudiando? ¿Cuántas que estás? Ginecólogo. <risa> <No. risa> qué estabas estudiando ayer, bol? Igual, contanos a, a nuestros oyentes, ¿qué estás estudiando? Ciencias sociales, ciencias sociales, El AUNKI Los horarios que... no los damos porque si no las chicas no, van a no, estar superándote no, no, no y te, te así, cubre no. todo con tu novia. Se me pone ahí el, los vidrios del salón así mirándome <risas> y no me concentro, no. ¿Qué estabas estudiando ayer? ¿Eh? ¿Qué estabas estudiando ayer? ¿Qué estabas estudiando? ¿Mm. A Jabuleche que me estudié. Ah, bueno. A eh, Jabuleche te... ahí. Sí, sí, sí. ¿Cómo es? ¿Son medios conservadores los profesores? Eh, hay, tenés de todo, en la UNC hay de todo. Tienen de los más serventistas a lo más, digamos, quitar más bien por otro lado ah. la sociedad. Progre Más progre. Eh, más, se puede decir progre. <risa> Entre comillas, más ¿no? revisionista de la historia oficial. Ahí eh, bueno, esperen que se está componiendo. Bueno, eh... bueno, vamos unos temas ¿Nos te invita? Uno solo y volvemos rapidito Hay que bajar más música, Luigi. Sí, sí, sí Cumbia, cumbia <risa> en Facebook Último Acto del Programa ww.ultimoacto del Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, en este último bloquecito eh, vamos a seguir con la última noticia que nos tiene reparado nuestra compañera y amiga Amalia. Eh, consumidores denuncian una nueva trampa de cablevisión. La empresa ratificó que el costo del servicio básico de cable es de 173 pesos. La firma suspendió las reuniones de medición con los clientes que decide, decidieron pagar 123 pesos por el abono básico, pero ahora los amenaza con las consecuencias legales de esa decisión. Un nuevo ardiz legal para seguir burlando las resoluciones de comercio interior sobre las tarifas del servicio básico de la, televis, de la televisión por cable. La firma Cablevisión del grupo, del grupo Clarín. Reafirmó en una comunicación dirigida a las asociaciones de consumidores que ese abono es de, cien, de 173 pesos. Seguimos de vuelta, ¿no? Con Clarín y sus atropellos. Está carabé más... Se me está metiendo en el precio, <risa> Encima no, no puedo ver Telesur bueno ves en 23 tampoco no hay un montón que no no en cable en cablevisión no encima viste lo que hace cablevisión ya no te manda, viste, a los lo telegramas de, de cuando vos debes una cuota de claro. un mes avisándote te mandate, ¿Sí? avisándote te cortan directamente o sea te mete impresiones ya pero bueno, <risas> ni siquiera te avisan igual yo mucho cablevisión tiene mis papás y yo tengo Con mi hermano pusimos directo. Es que no tenés nada en televisión. No. me pasa la misma película. Sí, siempre me pasa lo mismo. me tenés a Rocky. Rocky. Estás podrida mirar Rocky, chicos. <risa> Está buenísima Rocky. <risa> <risa> Yo no me canso. Yo no me canso de verlo, pero bueno, a veces pudre. no Rocky. Sí. Bueno, chicos, nos vamos despidiendo. Sí, esta está. linda mañana sí aunque una semana convulsionada sí vamos sí. a dando pero, noticias pero, mañana, oh, si mañana ¿Vamos a ver qué pasa mañana los camioneros a ver si sí no sé yo los voy a mandar todos a trabajar ¿eh? así que sí, eh, acá también. no me doy, no comparo le voy a ah, decir a María acá los tiene todos en la casa cuando hay paro sí, todo en su casa mi hermano <risa> mi papá Juan mi suegro mi otro cuñado mi otro cuñado o sea son todos camioneros mi, mi familia Sí, espero que, que conflictos se solucionen porque sí, igual hoy todos fueron a a poner la firma para sí aparte la, que no la, la, la... la presentía ¿Eh? hoy fueron a dar el presente así que sí a ver la mesa de la Cgt que se ponga en la pila sí. y sí sí sí no lo, ten lo tenemos que aguantar nosotras sí después mi mi Mercedes Benz no lo puedo cargar con combustible no. después Bueno, a tenés a que sacar la bici Mientras que el tren ande eh, el tren, <ríe> Yo ande. estoy feliz bueno, bueno, chicos, que tengan buen día A todos nuestros oyentes también Sí, le mando un saludo a Lucas Carlos Ahí Que nos está escuchando Le mandamos un saludo a Lucas, saludos a Lucas Bueno, y el que quiera pedir un temita Escuchar algo en especial Lo puede pedir desde el Facebook eh, De Radio Con todo comunitaria O nos puede llamar al eh, eh, 3750-2211. Bueno, ¿nos vamos con bueno, nos vamos? Bueno, nos vamos con dos temas pedidos. Vale. Acompañado eh, Alejandro de me pidió cubano, es de, de un fanático de las pastillas. Ah, sí, Dale. Y para Lucas, uno de los ratones. Así que bueno, nos vamos Dale. con esos temitas. Nos vamos con esos temitas. Hasta mañana. Hasta mañana. Nunca daba Más ni menos de lo que cobraba Pude lograr lo que nunca Otro hombre pudo lograr Demostrarle de verdad Que había tanta pasión junta Dentro de mi corazón Ahí en su cama desparramado en media hora de infierno, toque el cielo con las manos. Se notaba en el colchón, más sudor que en cualquier otro. Y con Caricia sin intentaba sanar su corazón roto Porque hace falta mucho más que dinero O propina de segunda Para tapar en el alma ese agujero Que de amargura se inunda Y ahora nuestra preciosa dama Ya no labura de cama ville ganar de otra forma la guita La que antes era prodita Si yo sigo llamándola Pero ya no se viene a dormir Si no hay mal que por bien no venga Miedo, quiero más Ella se acerca o se va Escuchemos el rock and roll Me gusta mucho como es Mirando un poco alrededor Ella se acerca otra vez